de Kogun Puro Luego en Marrocsayohan. Eh, Ongi y Torri. Es que recasco. Sí, sí. Eh, pues, como he ido diciendo, tenemos Puro Luego otro jueves en el Marroc, y ellos son David, Diego, Ilia, Andión, jose y Cristina. ¿Voy mal? Tamara. Y Tamara. Sí. Eh, nada, la primera, la primera pregunta típica es ¿cómo empezáis a hacerte a hacer este grupo? ¿Cómo empezáis? ¿Es puro luego? ¿De dónde viene? Bueno, pues viene de, de haber hecho algunas canciones y yo hice unas canciones Andión. Así por... por porque sí. Y nada, y luego surgió un concierto al cual me daba un poco de apuro enfrentarme y entonces Ilia tenía ganas de tocar la flauta, José de estar y Cristina, que ahora no está, de tocar el cajón. Entonces, pues nos juntamos y ensayamos durante 15 días para un primer concierto de unas canciones que ya estaban hechas, alguna hicimos para el concierto y así. Y luego ya pues surgió el dar más conciertos y hasta hoy. Me acabo de dar cuenta que se podía haber llamado nos podíamos haber llamado apuro luego. Apuro, apuro luego. <risa> También es verdad. O sea, entonces el nombre más o menos de dónde viene. Eh, el nombre viene de buscar el nombre <risa> y decir, pues el nombre debería ser puro ego. Pero como puro ego se decidió que era demasiado eh, ego. sí, demasiado así, pues se Qué disfrazó idea. de luego, fuego, juego y al final se quedó luego. Porque también hemos visto que el título del CD es provisional para siempre, también da mucho sí. que pensar, ¿no? Sí. sí. provisional para siempre. Bueno, venga, otra persona. Sí, bueno, la, la mitad de las cosas de la vida, ¿no? Son así, ¿no? Provisionales para siempre, acabas, empiezas a hacer algo y no le pones todo el empeño del mundo y acaba siendo y lo dejas ahí luego para siempre. Y si queréis nos podéis tocar otra cancióncita, a ver. La primera ha sido muy muy buena, o sea, la letra es muy contundente. Sí, a ver sí. cuándo tocáis la la siguiente, si os animáis. Pues Gipi, venga, todo Gipi le llegas a los Martín, vamos a tocar. Muy bien, el título ya dice mucho. Epa. Tú. Ya, y le está cogiendo la Motorola esta que lleva. Vale, va. Si está bien que vayas explicando, porque como la gente sí. no nos ve... Nos preparamos los con varios instrumentos. Porque han traído Diego. muchos Diego instrumentos. va a tocar sí. la melódica. Eso es. Y Diego va a tocar... El glockenspiel. El glockenspiel. Glock. El glockenspiel. <risa> Adivinen lo que es eso. Metalófano para los amigos. <risa> Le doy? era mucha fe al besarme con mi novio, ante el sacerdote aquel se marchó escandalizado llevándose mi fe. Se acercaron dos rastas, se fumaron mi respeto, cuatro punky se bebieron, toda opción de protestar, no creyeron los ateos, toda mi incredulidad. Bollas me impidieron que me pueda yo indignar Reina se marchó escandalizado con mi amor en su mochila. No somos productos que se puedan conocer, tan solo leyendo su etiqueta. Somos complejas Como un puto arco iris En mitad de la tormenta Aupa y puro logo, aquí en el marrón, en Marroc, en Eirola Erratia. Y esta canción ha sido A todo hippie le llega a Susa Martín. Sí. Están muy bien las letras. Yo he estado mientras que tocabais escuchando y aparte leyendo lo, las, los títulos de las canciones que del desde que tan amablemente nos habéis traído a la Eirola. Y, joder, cada cada título tiene su cosilla, ¿no? <risa> bueno, puede, puede. Sí, sí, bueno, son cosas más evidentes los... Las canciones, sin más. Bueno, y como nos habéis empezado a hablar de CD, contarnos un poco eh, dónde lo habéis grabado, eh, cómo, si hay alguna colaboración o... <risa> pues, en principio ha sido todo muy a lo casero, o sea, con colegas y así. Y colaboraciones... Bueno, en el disco está Cristina, porque empezamos a grabar el año pasado. Y este año pues ha entrado Tamara, entonces en el disco está Cristina, pero tocamos con Tamara, que es puro logo ahora. ¿Y quién más hay? ¿Tenemos más colaboraciones? La gente que lo ha grabado, sí, dibujado, claro. y menos editado, así rollo imprimir, que eso toca teja, sí. <risa> lo demás. Sí, no, hemos grabado con amigos, entonces hemos, hemos hecho como hemos podido, eh, tanto los dos chicos que nos han grabado como nosotras, un poco cómo ha podido ser, entonces también de ahí lo de provisional para siempre, que era como, bueno, ya lo haremos mejor, ¿vale? No pasa nada, y bueno, al final ha quedado así, pero sí, hemos grabado con Tony Tower y con Félix Vinagre, y los dibujos, lo que es ahí el diseño que, que creo que es de lo mejorcito, pues es de Oyana, una amiga también, que, bah, que creo que se ha hecho un curro súper bonito y además, bueno, no sé, no habéis comentado, pero ah, es del Copyleft y podemos encontrar vuestras canciones en internet. Sí. Y por qué esta decisión, aquí en la Irola promovemos la música libre, el Copilef y nada de Sky y estas cosas. Hablar un poquito, hacer un poco de apología también, ¿no? Sí, pues yo apología poca, solo puedo decir que es que no le encuentro otro sentido. Que sin más, o sea, no sé qué supondría meterse en las gae de ningún tipo más que, que no me parece, no sé pues más esta de chapa que se escuche, mientras nadie coja y haga lucro brutal de la música que hagamos, ¿no? Está todo bien. Y además hemos de decir que justo con eso mandamos, bueno, que acabamos de nos acaban de llamar de Sevilla, de un concurso, bueno, no sé, un concurso, es como una no sé, un encuentro de música libre y de un montón de gente que mandó de la Universidad Internacional de Andalucía, de, de gente que mandó, pues nos han llamado para que vayamos a tocar a Sevilla. De, por bien, rollo de música libre justo para que lo preguntas Así que sí, estamos contentas <risa> Y yo me pregunto Esta localización, claro, la gente no lo ve Por aquí hay tres chicas a un lado Tres chicas a otro, Yaysa en medio Y Pila en el otro lado <risa> Así porque sí, os lleváis bien Os mezcláis o ha sido sí. una casualidad Así de la vida Ha sido casualidad sí, total <risa> Supongo que Dios los crea y ellos se juntan <risa> Sin más Una vez más De hecho, en el <risa> escenario no solemos poner más o menos chico, chica, chica, chica, chico, chico, sí, ¿no? Sí. O, o, sea, o no. Miráis, ¿no? medio suele ir cruzado a veces, ¿no? No, no. no, no es por esa... los instrumentos, por alturas sí, sí. y por sonido, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante decir que cuando... O sea, el hecho de que da David y Dani, que son el que toca ba David bajo y... Diego. Y teclao, o sea, y Diego... Ya estoy eh... diciendo, ¿quién es Dani? Es que son muchas veces chicas, ya sale una rara. Y Diego, que toca el Flunsch Heinz Kornion y el Hans Winkensing. Nah, perdón, tío, es un amor. Pues eh, salió porque tocábamos el año pasado en fiestas de Bilbao y la composición de cuatro era muy light para tocar a la una de la mañana en fiestas de Bilbao. Entonces se intentó rellenar, ¿no? Buscar algo que llenase un poco el escenario y se intentó buscar chicas pues se intentaron buscar féminas de No, a ver, joder, la idea sí, sí, surgió del concierto de fiestas de Bilbao eso es así Sí, es que... verdad que somos el refuerzo es que, de, el último eh, refuercito eh, de Puro Yago eh, es que No, nombre, luego ya, ahora por tanguas Es una, pero... una colaboración luego, bueno, surgió que okay. Claro, que como la Que, que nos bueno, invitaron a, a, claro, a integrar. A seguir, sí, quien quiera, como quiera, sin ningún tipo de compromiso. Y eso, pero bueno, sí que el tema de, que, de buscar mujeres está complicado. ¿Y qué? Ah, que buscamos una flautista, por cierto. Ah, porque Ilya pues tiene un percal. <risa> eh, flauta travesera, sí. Y que luego vaya a tocar chica, también eh. la chica, sí. Entonces, si pero por la temporada solo, no es para siempre es una provisional es provisional para siempre, para siempre. Muy bien. aquí desde puro desde Irola de Ratia Puro luego hace un llamamiento a todas esas chicas que tocan la flauta travesera sí. y se quieran animar a tocar en este gran grupo, sí. que sí. se pongan en contacto, ¿no? Sí, que se, se pongan en contacto sí, Artecale35 del casco viejo de Bilbao es el lugar de, de contacto donde pues, pues muy bien. el centro del casting ha llegado ya el ecuador del programa este programa va a ser un poco más corto de lo usual pero luego no. ya ya veréis que va a salir muy bien no. eh, llega el ecuador del, del programa y normalmente siempre hacemos E marrón no okay. sé si conocéis lo que es habéis escuchado algún otro programa bueno Sorpresa. Sorpresa. Sorpresa, sorpresa Es el momento donde ponemos a prueba vuestra capacidad artística de improvisación, como buenas músicas que sois. <ríe> Entonces, eh, las Pentatonix, que vinieron en el otro programa y también se trajeron un montón de instrumentos como vosotras, grabaron una cuña y os dirán cinco palabras. Y con esas cinco palabras os tenéis que hacer en un minuto que dura la cuña de Marroc, porque será nuestra publicidad, una canción. Una canción que puede ser de 30 segundos, pero han de entrar las cinco palabras que os dicen. Uh -huh. Todo el mundo la ha hecho y la ¿Aló? ha hecho muy bien. sale muchas cosas muy bonitas. <risa> si salen cosas muy bonitas. Os pongo la cuña, ¿vale? ¿Tenéis ahí por ahí un boli para apuntar? Pero eso es con gente que sabe música, ¿no? <risa> hombre, hombre, ¿no sabe música? Bien. Sí, sí. Venga, os pasamos un boli y os pongo la cuña, ¿eh? Escuchar bien atentas. Sorta Gertrudis Cucu de boa Mister Potato Mare Carmen Berriro, Berriro <risa> Bala espada Ah, eta fruza Ah, fruza <risa> Bai, izan du bat faltasera Berriro Berriro Gertrudis Cucu de boa Mr. Potato. Mari Carmen. Eta a Mr. Potato. Vale, puro luego ahora hay hay aquí agua que se andirá su en nichak. ¿La apuntado no por ahí? Eh, no, Mr. Potato. Ah, eso, Mr. Potato. Luego darle las gracias a Pentatonic, si las encontráis por la calle. Mari Carmen, ¿y a, y a, a qué? qué? Afrusa. Vale, pues os ponemos la cuña de Marrock y mientras tanto os damos un minuto para pensar una gran producción artística musical. ¡Ánimo! Euskal Herrian zenbat musika-talde ezagutzen dituzu neskez osatuak, eta zenbat emakume gitarra elektrikoak jotzen, zenbat taldetan ikusituzu emakume bateri joleak, Retarako gaude gukemen hemen Emarrox saioa emakume taldeak elkarizketatzeko eta zuzenean jotzeko Entzun Irole Irratian ostegunetan 15:0 arratsaldeko 6:0an Maiatzak amazortzi gizarbeltzen, emarrok gaua! Zazpietan emarrok dokumentala eta manaldi akustikoa. Sortziretan puntual kontzertuak. Gaurez, lastuerkaz, humus, enemaio eta hirurak arte DJ Luzi Ramone. Carrera la euro. Precio que rico, ¡Ánimo tú! tú a Aquí dijo Mr. Mr. Potato. <risa> <risa> Fuera de aquí dijo Mr. Potato, que le echó del local. entre Mari Carmen y mister Potato bueno, bueno. Puro luego ¿estáis preparadas que ya estáis en antena? Sí Venga. Ah, vale. <risa> El un momento por Puro luego Carmen y Gertrudis Carmen y Gertrudis Se comieron una frusa Se comieron una frusa, digo una fresa, que estaba de cucu de foie, que estaba de cucu de foie. En el local de Mr. Potato. Go away, go away, decía Mr. Potato. You are not my friend. Difícil, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, claro, claro. Solo hay que hacerlo y hay que hacerlo ya está. Sí, ya está. Si en un minuto, mira que habéis creado más bonita El Mr. Ah, pues, Potato, la Gertrulli, las eh. Perdices... Toda bueno, la historia. Además que tenemos que... Est estamos pensando en hacer temas nuevos y mira, ya está. <risa> mira, ya está. Pues, ya, pues sí, así de fácil. ¿eh? Igual nos lo cogemos y eso. Sí, muchos grupos han comentado de esto. Es una buena táctica. Cinco palabras, ya. venga. Tenéis sí, sí. un minuto. Está guay, sí, sí. Hablando de temas nuevos, eh, aparte de los que están en el CD, ¿tenéis alguna otra canción por ahí? ¿Que tengáis en mente o algo? En mente, sí. Pero es para... José. Bueno, sí, tenemos un tema nuevo. Pero bueno, estamos ahí buscando también como no sabemos si un nuevo sonido exactamente o un, algo nuevo, una manera de, de cambiar en este segundo en la segunda etapa esta en la que vamos a entrar ahora después de grabar el primer disco. Este pues si pues sí, estamos trabajando de momento estamos trabajando Andión y yo y, pero luego lo abriremos y, bueno y, y igual les proponemos cinco palabras <risa> Est Estaremos encantadas de proponer cinco palabras y la pregunta obligada también, el Marrock eh, programa, porque estemos en el Marrock programa no sé si habéis escuchado eh, qué es el proyecto de Marrock, si habéis visto la exposición el documental, he escuchado la canción ver el Facebook ¿Conocéis eh, en Marroc, aparte de estar en la aerola poco, y ratia eh. ahora? Poco, pero bueno, yo sé que cuando llegó el tema de Marroc me mini informé en el día en el que me enteré de la existencia de Marroc. O sea, un poco el proyecto, tampoco sabría ahora explicaros lo que es y esto es un examen, lo suspendo. No, tranquilo. pero Pero sí, bueno, pues el mismo nombre ya dice mucho. No, sí, básicamente la siguiente pregunta es de a ver qué grupos de chicas conocéis y conocéis muchos, pocos ¿Por qué creéis que hay más chicas que tocan un tipo de instrumento y no el otro? porque hay más gente cantando en la ducha y no en los escenarios? ¿Qué les poco... diríais a esas personas que no se animan? Hablar un poco sobre el tema antes habéis dicho que buscabais chicas también mm. al principio el porqué y luego habéis hecho un llamamiento a una flautista que si mm. alguien se anima lo vamos a repetir, pero luego busca momentáneamente <risa> para, para el siempre... Bueno, pues no sé, yo creo que es un tema que ya está súper claro, el tema del espacio público y las mujeres, no hace falta explicar demasiado, creo que parte de ahí un poco, de, la, de, de, de que, no, que no hay costumbre, que no hay enseñanza, que no hay educación para ello, y entonces cuesta, y ya está, o sea, tampoco, luego grupos de mujeres, pues la verdad es que no muchos, que sean solo mujeres no conozco muchos ni pocos, vamos, te diría que solo mujeres no, o que haya es, mujeres que haya claro, mujeres, sí. bueno, sí, que haya mujeres y sí. sí, sobre todo en la voz uh -huh. sobre todo en voz pues si queréis vais a tener la gran oportunidad de conceder a dos grupos solo eh, de, de mujeres en el 18 de marzo eh, en el febrero, no, de mayo de mayo, de mayo, mayo. Sí. perdón ya lo digo mal <ríe> es ya por ahí abajo en el febrero. Es nuestro, es nuestro concierto y lo estoy diciendo mal pues eh, estamos organizando desde marroc la marroc gawa el, pro, el sábado 18 de, de mayo de mayo, de mayo. <risa> y tocarán eh, Gaures, las tuercas humos y en de mayo y Gaures y humos es mixto un tal de mixto y las tuercas y en de mayo son grupos eh, de todo chicas y estáis más que invitadas y invitados a Alema Rock Gawa, que pondremos el documental y luego habrá conciertos. Y luego habrá una de Jockey Chica, con Rock al Rock. O sea, ¡Anima, tú, Peña! <risa> oh, ¡Anima, tú! Y también una de las preguntas así típicas después de animar a las chicas a salir de la ducha y cantar en otro tipo de espacios. Eh, puro luego, a ver, ¿qué, ¿qué concierto habéis hecho que os sentáis súper orgullosas? Y otro que ahí digáis un poco desastre. ¡Pum! <risa> Bueno, si el, ¿no? sí, ¿no? sí, el, el de la presentación del disco estuvo bien <risa> estuvo muy bien Andy, estuvo muy bien pero que muy bien sí. Sí, no, pero muy bueno bien, el, otro día, el el otro día hablábamos y es verdad que lo de tocar en la calle es un punto si sí. tocar en la calle el verano pasado o a sea, este verano no, el anterior estuvimos pues tocábamos ildia Cristina y yo coincidimos algún día y si no Ilia y yo que le está con la flauta Y, yo, y tocábamos en la calle y la verdad es que eso molaba. También porque es verdad que no está la gente acostumbrada a que haya chicas tocando en la calle. Y, y creo que daba un punto sí. eh, de atención para la gente y de sorpresa. Y, y, y que estaba nos sentimos muy cómodas, o sea, es verdad. Lo pasamos muy bien, viendo frikis pasar. Muy bien. <ríe> y, sí, bueno. y luego chungos, pues... Uff. Aquellos en los que no estás de buen humor O sea, yo podría decir mogollón Porque suelo ser una Rayada que ve el fado y la liga Pero eso está cambiando Bueno, está no, aquel no, que tocamos así En, ¿En Vitoria, por ejemplo En Vitoria no, no me se, pareció se, se El que tocamos bien. en aquel escenario Que había vacas Vaca alrededor siempre. Ah, lo que ves ese fabuloso <risa> En un sí, pueblo que más vacas. ¿Qué pueblo era? Cerca de Amurrio, ¿no? Sí Bueno, sí. Sí. Y había más vacas que gente viéndonos, era muy grande. Un escenario gigante. Sí, sí. Fuimos José Andino y yo, Solico, sí. <risa> Hombre peculiar culiar, ¿no? Si más no. Sí, sí. no, no. Sí. Sí. Además para toda la gente del pueblo, o sea, había niños, viejillas y viejillos. Y vacas. O sea, y vacas, y vacas. <risa> y vacas. Sí, bonito era, sí, sí. Sí. Sí, sí. Y Curioso. la gente maja. Sí. Pues si queréis puro logo, como ya estamos llegando al final del programa, nos deleitáis con otra canción y nos explicáis un poquito cómo surgió la canción también. Eh, ensayo error? Error, ¿no? en la pues ensayo horror es eh, un poco sobre la educación. Eh, no sé cómo surgió, la verdad surgió de las ganas de hacer algo sobre la educación. Pero pues está, todo dicho. Sí, creo que poco más, ¿no? No sé si quieres... No, sí, con eso es suficiente. Pues eso. Está un poco afinada. La cuatro. ¿Qué es? ¿Esta o esta? No. Vale. Puro logo en directo en la aerola y la tía. Sí, Sí, bye. <risa> Me alejo un poco del micro y ya está Mamá, mamá ¿Qué hijo? ¿Puedo jugar en ese charco? No, no te manches niños que se manchan se convierten en comanches, no, no te manches. Los niños que se manchan se convierten en comanches y no, no te atrevas. Mamá, mamá, ¿qué hijo? ¿Y ¿Puedo subirme a ese árbol de ahí fuera? No, no te subas, tecas te castes, rompes algo y qué disgusto que me pegas, no, no te subas, tecas te castes, rompes algo y qué disgusto que me pegas y no, no te atrevas. ¿Qué hijo? Me he dicho Miguelito que si quiero ser su novio quiero No, no quieres Los hombres bien decentes, solo quieren a mujeres No, no quieres Los hombres bien decentes, solo quieren a mujeres Y no, no te atrevas Vale, pues me queda claro No me mancho, no me arriesgo Y nada de niños, caca, nada, nada Papá, papá ¿Qué quieres hija? ¿Puedo jugar en ese charco de ahí? No, no te manches A las niñas que se manchan la gente les llama guarras, no No te manches Las niñas que se manchan acaban siendo unas guarras Y no, ni se te ocurra papá pa, pa, pa ¿Qué quieres hija? ¿Y me puedes subir a ese árbol de ahí? No, no puedes Que asustas a los niños y después ya no te quieren No, no puedes Que asustas a los niños y después ya no te quieren y no ¡Ni se te ocurra! ¡Pam, pam, pam, qué quieres, hija? Me ha preguntado Cristinita que si quiero ser su novia quiero... ¡No! No quieres. Si quieres otra niña, tu papá ya no te quiere y no. No quieres. Si quieres a otra niña, tu papá ya no te quiere y no. ¡Ni se te ocurra! Ahora es una estatua en un museo y ella es una estatua en una iglesia Ellos dos ahora son pareja, él piensa en Pepinillo, ella piensa en Cebolleta. Ahora es una estatua en un museo y ella es una estatua en una iglesia. Ellos dos ahora son pareja, él piensa en Pepinillo, ella piensa en Cebolleta. Quiero ser sufista de un tsunami, quiero ser payaso sin nariz. Quiero ser mendigo, artista en plena crisis. Quiero ser feliz y la perdí quiero ser la loba en el asfalto. las tetas quiero ser feliz y la perdí y es que soy su en tsunami y ese soy payaso sin nariz y que soy mendigo artista en plena crisis y es que soy feliz y la perdí y es que soy laloba en el asfalto y es que soy vaquilla en san fermín y es soy poeta trovada hasta las tetas y es que soy feliz y la perdí y es soy feliz y la perdí y es soy feliz y la perdí y es soy feliz y la perdí ¡Aupa oh, por puro logo! No me extraña oh, no, que no, no quisierais explicar de que viva la canción, porque lo explica muy bien ella sola. Sí. Muy bien. Y si queréis, nos podéis dar un poco de publicidad, de puro logo, a ver cuándo os podemos Pero ver, si dónde... Mm. Ya se es que ha pasado. Que ¿Eh? Sí, pero este el programa lo emitís ah. este jueves, no el siguiente Eso es, Entonces, estamos probando ya, pasado. ya ya sé que esto no que se dice, pase, pero joder <risa> Cosas del directo Pues el sábado estuvimos tocando eh, en 2 de mayo Y en Egoechea Y, y muy bien, muy bien. bien los dos. ¿eh? Mejores que la presentación. Sí, mucho mejor. Segurísimo que, fu que fueron muy bien. Sí, súper bien, súper bien. Todavía también que ni lo recuerdo. Bueno, igualmente eh, tenéis cosas colgadas por internet, ¿no? Pueden visitar vuestro Facebook. Sí, en Bandcamp también hemos puesto. Y, y en Facebook y luego en YouTube hay vídeos. Que esta canción en YouTube se llama Niña Guarra, que es bastante <risa> interesante <risa> el dato, porque la persona que lo grabó en el concierto, pues lo colgó como Niña Guarra, en vez de Ensayo Error, que es como y se Y tiene llamaba. muchas más entradas, por llamarse así, sí, es que es muy sí, sí. fuerte. Sí, sí, es es que lo que tiene lo dijo, YouTube, ¿eh? ¿eh? Sí, porque le dije, como no, se llama Ensayo Error, y dijo, no, pero hay niña que poner guarra. Niña Guarra. Y tela, es cierto. Sí, es la que más bueno, entradas sí, tiene. Es, con decir, es cierto que se ve más, sí, sí. Vale, pues si ya lo sentimos mucho, pero estamos llegando ya al final del programa. Eh, os damos la palabra si queréis añadir algo más y si nos no despedís con la canción que queráis, que como tocáis muy bien, que mejor despedida que una canción. Y nosotros nos vemos dentro de dos jueves otra vez en Marroque y en Iriola Erratia y entremedio estará el concierto. Muy bien, puro luego en Iriola Erratia en Rock salo. Matar a Pan, voy a Peter Park, voy a a Roger Rabbit, voy a capar a Superman y a un bocata de jamón con mami. Voy a, a la madre de Marco y tirar a Jade por un De ratanagorri chuineka la bella durmiente y además calimero es un huevo caducao BAT 1 2 3 4 Gautzak amazortzi izarbeltzel, emarrok gaua. Zazpietan emarrok dokumentala eta manaldi akustikoa. Sortziretan puntual kontzertuak. Gaurez, lastuerkaz, humus, enemaio eta irurak arte DJ Luzi Ramone. Carrera, euro! Prezio herrikoiak! Ani badu! Entxun du zuen moduan emarrok gaua prestatzenari gara Maiatzak ha eta gutiok zaudete ongi etorri. E, hori da, hasieran e, hasiko garela ze ardietan ikrekiko ditugu izarbeltzeko ateak, izarbeltzeko ateneo amezolalatiko zuur bildago. eta zazpietan izango dugu emarrokeko dokumentala eta sorpresilla bat, e, kontzertuak oztiko bat, orain dik ezin dugu ezan etorriko da, sorpresa bat izango do, delako. Orduan berez, animatu, jaz, azpietan, etortzea dokumental ikustea. Eta gero, dokumentala eta gero, sortxietan, hasiko dira kontzertuak. Lau kontzertu desberdina daukagu, eta joango gara ezaten banan-banan informazioa purtsu bat, eta bestiaren bat, Eh, ez daude ordenak, eh? ordenetan oraindik ez dakigu zen joko duelen nengoa eta lakoa Baina, bueno, hemen deko zoa informazioa Talde bat humuz da Haiek tolosakoak dira, talde mixto bat da Eta graatu dute cede bat bomorenearekin Eta jarriko dizuet abestiren bat Zuek entzuteko eta animatzeko kontzertu atortzera hau izan da, buruak ez dituzten humuseko abestiren bat. Aiek dekote mai space bat, eta nahi badu zue, e, ongo etorri begiratu handik eta berzer dagoen. Aiek dira iru, talekide hiru eta anezka bat dago abesten, eta baji, bajo jotzen. Eta humus aparte, bebai egongo da gurekin endemailo. Haiek dira anezka osatutako talde bat, Eta azkenan e, ikusiko ikusteko auurkeradekogu ateneean, berez animatu be bai e, nde mailo ustera. Eta humus ende mailo eta gero lastuerkas egongo dagaz. Haiek dira talde bat iruneska ossatutako talde bat eta jotzen dute punk rock. Informazio gehiago nahi baduzue daukate Facebook bat eta guan dekatera dugu... E, hi dudan bakarra haien abesti bat eta erabili dugu kuñak egiteko beba, eta hemenak lastuerka seko abestia! <girrisa> Unbus eta gero, lastuarkaz eta ondamaioz gain, kogu gaur ez. Haiek dira, irunako talde bat, talde mixto bat da, abineska jotzen dutean, be, bat ge, bajua eta beste bat ahotsan, Eta web horria bat daukate, informazio gehiago eskuratu nahi bat duzue. Eta gu jarriko dizuegu, itxututa abestia, hemen zuekin, itxututa abestia. hauek izan dira gaurrez. Hori, sortxietan dekozue humuz, lastuarkaz, gaurrez eta endemaioko kontzertua. E, eta gero, e, hori kontzertu apukatuko dute amabietan, eta amabietatik irurak arte deko kriston jaia DJ bat haiek neska bat da, eta egongo da e, pintsatzen, rock rock and roll eta emarrokeko talde batzuen, zuen abestiak, bera da Luzi Ramone, bere zaudete ongitorri guztio parte hartxeko marrokeko gauan, maiatxaka ama sortxi, eta saspietan dokumentala dago, sorpresa batekin, sortxietan konzertuak, humus, garrez, ende maio, ilastuarkas, eta bukatzeko, kriston jaia, DJ Luzi Ramone Hau guzti izango da, izerbeltzeko Atenean, iralan, amezolatik oso urbil, zarrera dekogu laue engatik, ba, eta edaria, eda, prezioarrikoiak, bere, zanimatut eta parte hartu. Eta gaurko programa, e, puro luogoekin asean da placer bat, gero eman dugu informazioa purtsu bat gure emarroko kakaoari buruz, eta heldu da momentu agure esateko. Opa neskamutiak, Euskal Herrian zenbat musika-talde ezautzen dituzu neskez osatuak, eta zenbat emakume gitarra elektrikoak hotzen, zenbat taldetan ikusituzu emakume bateri joleak, Horetarako gaude gukemen, hemen Emarrox saioa emakume taldeak elkarizketatzeko eta zuzenean jotzeko Entzun Irole erratian ostegunetan 15 0 arratsaldeko 6 Eta batzak amazortzi izarbeltzen, emarrok gaua. Zazpietan emarrok dokumentala eta manaldi akustikoa. Sortziretan puntual kontzertuak. Gaur ez, lastuerkaz, humus, enemaio eta hirurak arte DJ Luzi Ramone. Carrera, la euro Precio que rico, Jack. ¡Anima!